Ah. Buen día, Pali. Buen día, el equipo. Buen día, la audiencia. ¿Cómo andan? Bien, vos. ¿Todo bien? Sí, todo tranquilo por acá, Mauro. Bueno, bien. buenísimo. Lindo viernes. Sí. Un poco nublado, sin sol a esta hora. Sin viento, es una postal. La, las plantas en Santa Rosa. Uh -huh. Y si se mantiene así, va a estar lindo. Hay que ver si no está previsto lluvia porque algunos novarrones son bastante oscuros. No, pero no, no, no, no. No va a llover, Mauro. Eh, no hay. No. Por, no, por pronóstico no hay, va a ir subiendo la temperatura casi va integrado, vamos a tener a la tarde y el cielo va a estar así, como estabas describiendo vos así, sí, nubladito, nubladito sí. bueno, bueno sí. Eh, bueno, linda mañana de, de viernes y si podés disfrutar el fin de semana mucho sí. mucho mejor sí, además ya estamos palpitando el fin de semana que viene que va a ser largo eh, no estamos preparando pero falta toda la semana que viene sí, bueno, pero va a ser corto porque ¿no? el viernes es feriado, ¿no? claro ¿Sí? viernes 25. Sí, ahí vamos todos a la plaza claro sí sí, sí. Eh, ¿Y el jueves? te doy un dato y el jueves Mauro también te doy un dato Pali para que vayan manejando o vayan manejando a ver ayer eh, cerca de las dos de la tarde sí. se terminó de llenar el segundo colectivo Mirá. de militantes que van a salir desde Santa Rosa muy bien bueno eh, te digo porque recibí invitación yo desistí pero Este, propuse a otra persona y esa persona propuso a otra más y ya no había más lugares claro. bueno. ya por lo menos dos colectivos completos desde Santa Rosa salen el jueves a la noche para estar el viernes en Buenos Aires en Capital Federal y ya termina el acto y vuelven al toque bien Bien, bueno, seguramente se armará otro micro, ¿eh? porque hay mucha gente con ganas de ir. ¿eh? Muchísima sí, gente, Y otros sí, que sí. van por su cuenta también. ¿eh? Que ya, ¿eh? Mucha gente va por su cuenta, sí. pero bueno, si podés zafar del viaje, mucho mejor. Sí, aprovecha que el fin de semana es largo y los porteños se van de vacaciones, ¿viste? y te queda la ciudad un poco más habitable. Sí, menos autos. Sí, eh, sí, menos porteños. Eh, menos esterias. Menos <risa> claro, sí. Menos, menos sí. Es un buen plan. Eh, para sí tener claro sí, sí. Eh, a mí que me ha tocado por lo menos he decidido ir en algunos momentos a capital federal a pasear mm. en así en, en días feriados es, es muy lindo sí. porque tenés lugares para disfrutar tenés este no tenés que esperar tanto en algunos mm. en algunos lugares puntuales mm. el transporte público funciona normalmente así que sí. este es lindo capital federal cuando cuando hay feriado cuando días Este, laborales no, es un quilombo. La debo, de joder. Es un quilombo. Hablando no. de transporte público, eh, aclarar que, este, que eh, funciona normalmente porque ayer a la tarde se conoció que la UTA sorpresivamente lanzó un paro para las cero horas de hoy, viernes, que finalmente cerca de las once y media de la noche se decretó la conciliación obligatoria por por intermedio del Ministerio de Transporte y ahora tiene unos días para negociar mejoras salariales, que era lo que estaba pidiendo una facción de la UTA, la lista azul, mm. eh, porque había otro reclamo de hacía un, unos días atrás que tenía que ver con eh, otra parte de, de, de la UTA, que, que es la, la oposición dentro de, de la unión de tranviaria eh, automotor y finalmente esa... esa ese primer reclamo se había levantado, habían decretado la consideración y ahora que habían llamado a un nuevo paro sorpresivo porque de un momento para otro apareció un comunicado de prensa, finalmente... Este, se levantó, no se concretó y funcionan en Santa Rosa, en Toa y en Pico eh, Todas las líneas de corta y media distancia normalmente Claro, sí, eh, conciliación obligatoria del gobierno, eh, por eso claro, también sí, sí, sí, Para sí. sentarse a negociar, sí, tienen claro. un par de días, un par de tienen creo que por lo menos Dos cinco semanas. días para Dos semanas, para. son 15 días, dijeron Son 15 sí, días Sí, 15 días, sí Creo sí. que el máximo por ley es 15 días, sí. pero lo pueden resolver antes. Sí, más vale, más vale. Sí, sí, claro. sí, cual. Bueno, Pali, te comento algo que quedó medio escondido por las elecciones, pero nos parece interesante eh, contarlo porque venimos dando cuenta de actividades que se hacen en los barrios que no son necesariamente las eh, noticias policiales como este, estamos acostumbrados a, a escuchar. El barrio Pueblos Originarios tiene... una nueva canchita de fútbol. La inauguraron el sábado pasado con un campeonato donde participaron ocho barrios de la ciudad de Santa Rosa y um, ahora los pibes y las pibas tienen una canchita armada con este con arcos, con este, con redes, con un espacio para poder darles una eh, una taza de leche, un, un este, algún choripán, la semana pasada comieron, comieron choripán en los pibes. y las pibas también y la verdad que está buenísimo porque tienen un nuevo lugar donde pueden ir a jugar un rato a la pelota es un predio en la calle Río Quinto y Calo eh, o Calo y Río Quinto es ahí es en el es el corazón de pueblos originarios y del otro lado eh, de la calle es el barrio Ara San Juan así que comparten una canchita ambos barrios pero el, el los, los padres que, ina, que iniciaron esta esta esta movida son todos del barrio pueblos originarios y no tenían un lugar para poder este, ir a jugar a, a un rato a la pelota pero también para para juntarse para este para recrearse un poco y hasta para darle una contención a, a varios a varios pibes y pibas del barrio así que inauguraron la semana pasada lo van a hacer cada 15 días un pequeño torneo algunos tienen ganas de hacerlo cada un mes. pero bueno, también las necesidades del barrio eh, son bastante bastante eh, atendibles y, y, este, y urgentes, así que quieren hacer una actividad cada 15 días en el lugar, no sé si un torneo grande de 8 ocho 6 barrios, pero sí eh, hacer actividades en el lugar. Río Calo y Quinto es una nueva canchita de fútbol de fútbol este, eh, infantil para los pibes y las pibas, y es un predio que estaba... ocioso que no se estaba utilizando, que algunos padres tenían algunos contactos en la municipalidad de Santa Rosa, pidieron que les pasen una máquina, que les acomoden un poco el, el, el, el piso, el, el piso está hermoso, está espectacular, y se puede jugar, por supuesto que no tiene pasto, ojalá que pueda crecer un poco de pasto con estas, con estas lluviecitas que hay en Santa Rosa, pero el barrio Pueblos Originarios tiene una cancha propia de fútbol infantil para que los pibes y las pibas puedan Eh, jugar al fútbol, pero también puedan tomar una taza de leche y puedan comer algo. Bueno, buenísimo, ¿eh? buenísimo que haya lugares así, Mauro, y cada vez más eh, en las barriadas. Y aparte de eso, son, pensá que son barrios eh, de, mucha, de, ¿Sí? de muchas familias, sí. entonces muchos pibes no pueden pagarse un club, ahí hay cerca de cinco profesores que adhonoren, eh, trabajan ahí y atienden a los pibes, Eh, les dan alguna algún entrenamiento durante la semana y los sábados se juntan ahí y pasan tres cuatro cinco horas en un lugar donde donde la pasan lindo bien bien mauro bueno eh, nos encontramos luego dale cuando bien. ustedes crean necesario bueno excelente eh, saludos